las redes sociales, los trabajadores, hay un montón de gente que trabaja con la niñez en diferentes ámbitos, que tenía que ser parte de este proceso. El sí. primer quisiera es que ese ese proyecto de ley que se había discutido, que deja olvidado y presentan a otro con un cierto apuro de presentarlo en octubre, que no había sido discutido. Entonces ahí es lo primero que que se plantea. ¿no? Ese proyecto de ley está en un proceso de discusión, que es lo que vos pedías eso justamente tiempo para discutir. No estamos